Para presentes, pero muy breve, prometo hacer. Eh, estamos hablando en la cuenca de río Luján, porque no hablamos de números, papás que los vieron en otra charla. Estamos hablando de entre 12.000 y 15.000 hectáreas de humedales arrasadas en menos de 15, 20 años. Eh, eso equivale a más de, la, más de la mitad de la ciudad de Buenos Aires. Es como si en 15 años la mitad de la ciudad de Buenos Aires ha sido invadida, bueno, es lo mismo en el territorio. Eso ha generado. Pibes que tienen 10 años, 15 años y hablan con una nostalgia como si fuesen abuelos porque su territorio ha cambiado drásticamente. Como no hemos, probablemente pocos de los que estamos acá vivimos nada igual. Si vivimos en las grandes ciudades, no se transformaron tanto nuestras grandes ciudades en estos 15 años como si vivieron esos pobladores rurales, criollos y en muchos casos también indígenas. Entonces, eh, el emergente de la lucha de Punta Grandí como una comunidad indígena más reciente Está atravesado por estas dos situaciones. Está atravesado por una invasión contemporánea en este territorio con un fuerte rechazo y una fuerte identidad de los pobladores locales que tiene muy en claro que el enemigo es el que está del otro lado con, con, con este accionar de destrucción, rellenar, expulsar. Pero también viene emergiendo de un proceso que viene de siglos que es el ascenso de la identidad indígena. En, en las ciudades en particular, mucha gente cada vez más empieza a asumir su identidad indígena que a veces viene negada de sus padres o de sus abuelos, y empieza gente que es viñeta de, de indígenas, perfectamente pueden llegar a convertirse en grandes militantes indígenas, por más que no haya una pureza cultural, pero se reconstruye, es una cuestión bastante ideológica y es algo que está pasando, en, es un fenómeno continental, no pero bueno, en Buenos Aires se vive de determinada manera. Entonces, punta grandista atravesada... por las dos cosas, por un lado se busca frenar el avance inmobiliario, que lo definimos como la conquista o, la, o los invasores del siglo XXI, pero también hay una necesidad de reparar el, los efectos del genocidio en el territorio de Buenos Aires, que como hablaba bastante Valentín, hay toda una historia que se desconoce, se desconoce esa historia de muchos pueblos viviendo y luchando en Buenos Aires, se desconoce también la existencia de indígenas viviendo en Buenos Aires, Y en ese sentido, en esta búsqueda de reparación, eh, hay algunas cosas importantes que se están reclamando. Se está reclamando la protección de cementerios indígenas, porque si bien se ha perdido mucho en el avance inmobiliario, todavía están los, los cementerios indígenas en la región, del Gran Buenos Aires, en la zona norte. Se está pidiendo la recuperación de cuerpos que se salvaron de la destrucción inmobiliaria, pero que están en poder de, acá, de institutos... Eh, académicos, que los tienen sin ningún tipo de valor, en, en sótanos o en cajas, no sabemos ni siquiera dónde están porque cuando se ha pedido esa información la han negado. Ahí estamos hablando, desde Punta grandí estamos hablando de 116 cuerpos sacados de 11 sitios distintos. En algunos de esos sitios ya fueron destruidos porque estos grandes complejos y otros se preservan. Se está pidiendo la recuperación de los cuerpos para hacer un reentierro. Es, también tiene que ver claramente con un, una necesidad de... ...de reparación histórica, ¿no? Y también se está pidiendo territorio para las nuevas comunidades... ...se está empezando a plantear eso... ...Punta Grandí hoy está con una amenaza de desalojo... ...es una comunidad indígena que está asentada en unas dos hectáreas... ...o un poco más, desde el 2004... ...y hay un empresario privado que dice que esa es su tierra... ...el empresario justo resultó ser el presidente de la empresa... IDICO, emblemática en todo este avance inmobiliario... Y hay una discusión sobre qué es ser indígena y qué es ser una comunidad indígena, ¿no? que eso también está en cuestión eh, en este conflicto. ¿Quién tiene derecho a ser una comunidad indígena y quién no? Ellos, desde, el, desde los negadores, desde los que están destruyendo cementerios de hace décadas, plantean que los indígenas que hay hoy en el lugar son falsos indios y que es toda una mentira y hay un gran debate desde ahí. Y, y una cosita más que quería... Contar, bueno, un, importante, en Punta Querantí es un sitio arqueológico, también es más que un sitio arqueológico, pero hay un sitio arqueológico que se exigió durante una década aproximadamente a las autoridades que lo preserven y se arme en el lugar una especie de museo con otro nombre para poder eh, compartirlo con el resto de la sociedad. Eso no, no pasó y finalmente la comunidad indígena del lugar construyó su propio museo, que no sabemos si hay otra situación similar, por lo menos en Gran Buenos Aires. un museo autónomo de gestión indígena y tenemos un museo abierto que no tiene ningún tipo de vínculo actual con el estado con la academia porque la academia del estado se ha retirado del territorio ahí van las escuelas que cuenta Valentín y esa recuperación de la identidad de muchos pibes se da recorriendo nuestro territorio donde hay algunas construcciones ceremoniales pero está el museo también donde se pueden ver las piezas de los indígenas de mil años de antigüedad las puedes ver ahí y, y no quería terminar sin decir algo de eh, la academia Este avance inmobiliario se da con estudios de impacto ambiental donde hay técnicos de distinto tipo y arqueólogos que están avalando este avance. Y ahí también hay un grave problema. Y bueno, creo que nada más tenía alguna cosita. Sí, quería aportar esos números. Nada más. Gracias. Gracias. Bueno, abrimos. ¿Espacio para las intervenciones, preguntas, comentarios? Yo tengo una pregunta. Eh, ¿Qué es exactamente... Bueno, primero...